Recibimos como siempre con muchísimo gusto aquí en los micrófonos de Radio Centenario al demógrafo Guillermo Mació. Bienvenido Guillermo. Bueno, igualmente para mí un privilegio, un placer y un saludo a la audiencia tan respetuosa y tan atenta como siempre. La audiencia siempre recibe muy bien tu visita, por lo general además le suma al interés eh, preguntas, cu cuestiones vinculadas a la temática que vamos a tratar, que hoy venimos con dos ejes, después veremos a dónde deriva la la conversación, pero un eje está ligado directamente al lugar donde tenés residencia, eh, por Polonia, lo menos... colonia sí. Yo había preparado, como sabe la audiencia... Esta serie de audiciones hasta las elecciones, examinando el perfil electoral, las candidaturas, las trampas, los engaños, todo lo sucio que es. Pero apareció en el departamento de Colonia, en, en, el, en un semanario que es el principal medio de informativo que, escrito que tiene el departamento, que se llama Noticias, es un, un estilo de marcha en Colonia que resume la información de una semana de todas las localidades del departamento, uh -huh. lo que crea un sentimiento de unidad dentro del departamento de Colonia. Cosas local, cosas locales pero trascendentes. Y el viernes, el viernes que estoy leyendo, el viernes 30 de agosto, aparece un artículo de una página que lo tengo conmigo que lo voy a leer los titulares para que vean la dimensión de dónde estamos en la cuestión forestal y papelera. Porque en esta materia, yo lo digo con dolor, Montevideo duerme una siesta eterna, mientras pasan cosas trascendentes que comprometen la soberanía y la integridad territorial del país. Es decir, las papeleras, Son las dos grandes empresas, Montes del Plata en Colonia, UPM en Río Negro y ahora en Paso de los Toros. Y entonces es un artículo de una página en formato tabloide que dice sustentabilidad en su máxima expresión. Con 1.100 empleados, 80% colonienses, la producción anual de Montes del Plata es de 1.400.000 toneladas. Escuchen bien, 1.400.000 toneladas de celulosa y proyectan forestar en la zona más cercana a la planta y forestar todo el este del departamento de Colonia en los límites los límites con el departamento de San José, que son tierras de alta productividad ganadera y agrícola. Con una impunidad total. Uno además imagina, perdón, que, que le haga un paréntesis, eh, esa zona de lechera, esa zona de que quesera. De Nueva Elbecia para el norte, Exacto. hasta la localidad de Cufre, en el límite con Soriano y San José. Todo eso lo van a forestar, y, y pero con la impunidad con que hablan. A ver. Eh, la decisión de las multinacionales, de bueno, voy a... La sustentabilidad en su máxima expresión. Las primeras palabras de la eh, jefa de Relaciones Públicas definieron claramente el propósito que se fijó la empresa desde su concepción. Nuestra visión es producir madera y celulosa de forma sustentable. Parece una tomada de pelo. A partir de bosques, que no son bosques, porque para que ser bosque tiene que haber ser muchas especies, si no es monte, so, solo eucalipto. Ahí va la apertura. Manejado responsablemente y ser líderes en ello. Esto siempre fue nuestro gran objetivo para Uruguay, incluso ya desde antes de que se estuviera confirmada la inversión. Entonces toda la página habla y dice lo que se viene en Montes del Plata, Foregia, forestal, la región noreste del departamento, proyectándose en el corto y mediano plazo, expresó nuestro objetivo ahora es ser cada vez más eficientes. Esto tiene que ver con empezar a conversar sobre la forestación en la zona más cercana a la planta. Sabemos que estamos en un departamento que es muy diverso desde el punto de vista productivo y que cuenta con tierras de alto potencial agrícola y lechero. Ellos son conscientes de lo que van a hacer. Pero también en el noreste del departamento existe campo con suficiente aptitud forestal. En, en Colonia no hay mucha cultura forestal. Todavía la gente no vive en los árboles, ¿no? Sí. Más la casa de palos. allá de lo que fue la experiencia de Fanapel, que desapareció. Nuestra intención es conversar al respeto con los productores y con ellos conversar con otros que se han animado a hacer forestación y le ha ido muy bien. Esto es lo que nosotros le llamamos una política de alianzas. Aliarse con los productores, con los grandes estancieros, para plantar montes de eucaliptos en sus campos para tener celulosa partiendo las ganancias. Y no tienen ni que comprometerse con la compra del campo. No, nada, nada. Ellos van y plantan. Se llaman se llaman alianzas. Hay porteras que dice alianza con montes del plata. La empresa vislumbra un potencial importante en las alianzas generadoras de cultura productiva en las áreas forestal en la proyección del negocio que atraviesa los sectores productivos impactándolos al desarrollo y la colaboración pero como generadoras de, de conciencia productiva si son zonas productivas que producen que, van, que las producciones tradicionales van a ser desplazadas por una asociación con el gran capital, y los productores ponen el campo y les toca una cuota parte de la rentabilidad los otros, los plantadores de árboles, las transnacionales, se lavan las manos, plantan en campo ajeno y tienen la materia. Yo lo traje a esta información porque me parece de capital importancia. Montevideo, lo digo con todo respeto y con dolor, vive una siesta eterna respecto a la realidad uruguaya. Está tan inmerso en sus problemas de la ciudad uruguaya una ciudad sucia, vilipendiada, eh, las paredes todas llenas de carteles de Martínez, el ex intendente y candidato del frente, es el ensuciador más brutal que tiene Montevideo en su campaña electoral, y no está preso, eso en cualquier país civilizado, un individuo que ensucia una pared va preso, acá no, libremente Martínez, Martínez, desde que, en un, desde que uno entra a Plaza Cuba, viene por Agrasada y Boulevard Artías, Martínez, Martínez, es una verdadera vergüenza. Y los montevideanos están adormecidos en su conciencia ciudadana y en su conciencia de que pertenecen a un país del cual ellos son la menor parte. El Uruguay es mucho más grande que Montevideo. Uh -huh. Entonces, hay un divorcio que yo vivo entre la realidad montevideana que conozco y la realidad del Uruguay. Son dos cosas diferentes. Ahora, con respecto a este capítulo que trae hoy, y le agradecemos mucho, Maseo, porque realmente, como usted dice, hay cosas que no llegan a Montevideo, no. se viven en la interna de Colonia o en la interna de cada departamento, o en algunos lugares, es, es más a nivel regional, no no, no este, solamente a nivel de, de un departamento, pero en este caso, este plan de Montes de Plata de utilizar la tierra de otros productores ya no dentro del marco de sus propias eh, tierras arrendadas o tierras este, compradas, complicado. cambia el eje, ¿no? Claro, cambia el eje porque involucra a una población productiva de productos genuinos agrícolas ganaderos y los sustituye por una rentabilidad, alquilando un campo del cual ellos los pueden exprimir totalmente, desertificarlo en 20, 25 años, y se lava la mano el productor que se arregle después. Ellos pueden ir cambiando de lugar. Pueden hacer la rotación eh, consiguiendo nuevas la, alianzas. Nuevas alianzas, eso no tiene límite. El límite es el la dimensión del territorio, nada más porque un eucalipto crece en cualquier parte. Es una planta foránea, muy murrecia muy rústica, que no les importa. Y hay que recorrer el Uruguay para ver cómo las colinas están siendo sembradas de eucalipto. Uh -huh. Es decir, no es un proceso que no tiene límite y que compromete la soberanía territorial del Uruguay, por lo menos por dos generaciones, por 70 años. Eh, Macio para poder explicárselo a aquel que diga, ¿y cuál es el problema con esto? El productor tiene problemas con sus productos porque no tienen buen precio, porque compite con países como Argentina y Brasil que han devaluado fuerte su moneda, y viene alguien de afuera y le dice, bueno, si usted planta un tercio de, de su campo con eucaliptus, yo le doy el 30% de lo que recaude. ¿Cuál es el problema de eso? Puede pensar alguien que no esté sí. este, consciente del, del daño que le puede hacer esto a la Tierra. Hay dos niveles de pensamiento, una la del propietario de la tierra, de una parcela, uh -huh. que puede ser chica o grande, y otra el interés nacional. El interés nacional del Uruguay ha sido traicionado por estos gobiernos de los últimos 15 años de manera escandalosa, las costas están invadidas por turistas y por propietarios argentinos que han alambrado las playas y la Dirección de Hidrografía no Nacional da, los ríos están totalmente contaminados, cuando hay crecientes alta como en este invierno en los ríos que yo conozco, arriba de los de los árboles después que baja la creciente, uno cree que hay bandada de cisnes, son cantidades cientos de miles de bolsas de plástico que cuando suben la levanta el agua y después quedan enredadas en las ramas allá arriba y tenemos una cosa sencilla, escandalosa, de contaminación del agua por plástico, por envases plásticos. Y la Dirección de Hidrografía, una división del Ministerio de Obras Públicas que queda en la Plaza Matriz, está ausente del Uruguay. Nadie cuida los ríos uh -huh. del Uruguay, que son las arterias de cualquier territorio. La irrigación natural, que el capital nuestro es fabuloso en materia de ríos, está contaminada toda Porque lo, el estiércol de los tambos, el residuo de los agrotóxicos, el lavado de la maquinaria agrícola que anda en los campos, se lava en, lo, en el agua de los ríos y los arroyos. Y entonces, la red circulatoria de agua dulce del Uruguay está seriamente comprometida. Y un eucaliptus, para que la gente se ubica consume 40 veces más que el ser humano. Cuando en el Uruguay un ser humano consume un litro los palitos consumieron 40 entonces estamos jugando con un recurso que no es renovable que son las napas freáticas del Uruguay las napas subterráneas que son las que proveen de humedad y fertilidad al suelo, mm. es demencial por eso cuando Montes del Plata que es la segunda papelera del Uruguay, dice que la producción anual es de 1.400.000 toneladas de celulosa. ¿Cuántas toneladas de celulosa se precisa de, de eucaliptos se necesitan producir esa cantidad? Son algo así como 6 millones de toneladas de eucaliptos, la producción más grande de este país, por eso las rutas nacionales están atestadas de camiones portadores de carga de madera uh -huh. por donde uno vaya. Y por Entonces, eso se rompen tan fácil y por eso están... Bueno, por, por supuesto no hay forma de manten de mantenerla. Uh -huh. Hay la, hay colas justamente en conchillas que conchillas queda a 40 kilómetros de Colonia, yo conozco bien. Hay colas de 120, 150 vehículos al amanecer para descargar. Entonces, es toda una realidad que Montevideo, como entidad política central del Uruguay, no quiere ver... Que la dirigencia política no quiere ver que hipoteca al país sepan que los los viñetos de los que hoy están vivos van a estar padeciendo esta maldita situación que es, en vez de detenerse y reducirse crece, porque el país le dio vía libre no no, no, no acabo de leer que van a forestar el este, el noreste del departamento de Colonia sí, sí. ¿Para poner la, los eucalítumos cerca de la planta? Mació, vamos a hacer una pausa y seguimos para redondear este tema y después pasaremos a claro. lo político, pero vamos a tratar de redondear este tema. Bueno, damos los buenos días también nosotros. Dice por acá un mensaje que manda Américo. Buenos días, compañeros de La Imprescindible. Me interesaría saber qué posición tiene el compañero Mació sobre la instalación de la tecnología 5G en el Uruguay. Seremos el primer país de Latinoamérica en tenerla, junto con Estados Unidos y China. ¿Por Gracias, es María de la Costa la que pregunta. Eh, otro oyente, Marcela, dice, buen día, aunque no parezca, tiene que ver con el tema que se está tratando. Ayer vi la noticia de que inefop está capacitando a personas sin experiencia en las áreas para las que necesita personal UPM2. El tema no es que la gente se capacite, el tema es que si bien esto se financia con aporte de los empresarios, también es con el aporte de los trabajadores de la actividad privada. El descuento viene en el recibo de sueldo, así que por todos lados le financiamos la inversión, entre comillas, a UPM2. Hasta de nuestro sueldo, dice Marcela, que manda un saludo. Exacto, exacto. Muchas es gracias por el aporte. Es impresionante eso. El aporte. Es que sí. lo, los montevideanos, yo me voy a referir a los montevideanos porque es el radio de cobertura de esta radio. Los montevideanos, además, están aislados de la realidad del Uruguay, por distintos motivos. El primer motivo es por los informativos perversos de los dos grandes grupos de televisión sí. que idiotizan a la gente con 30 minutos todos los días de delitos de sangre que se repiten una, dos, tres veces a la semana. Entonces la gente está pendiente de eso. Lo que pasa en el Uruguay no importa. Y esto es lo que pasa en el Uruguay. Sí que las inversiones extranjeras, como acabo de leer, dicen con todo orgullo que no es la, pa la papelera más importante, que la producción anual es de 1.400.000 toneladas de celulosa y proyecta forestar en la zona más cercana a la planta. Lo que se dijo antes, que ellos hasta los 5 millones anuales de toneladas de pasta de celulosa para significar cuántos millones de hectáreas se devoran los eucaliptus. No paran. Claro. ¿Por qué? Porque el Estado no interviene, porque el, estadio, el Estado uruguayo está omiso. Los partidos políticos no se comprometen porque hay mucha plata de por medio. Entonces hay un entretenimiento, entretenimiento de la ciudadanía con baratija, con chatarra e informativa, pero lo grueso de lo que pasa en el país acá en el Uruguay, en Montevideo se desconoce y cuando uno vive la realidad cercana se aproxima, yo soy muy curioso, voy a conchillas cada tanto está, es un enclave colonial a la manera más perversa de la época de los ingleses y de los españoles y eso ocurre en sucesivas porciones del territorio uruguayo Estamos hablando de 2, 3 millones de hectáreas sí. de tierra cultivable que están ocupadas por una sola especie, lo que ha significado que desaparezcan los campos, que las aves migratorias que venían de la Patagonia e iban a pasar el invierno en los llanos venezolanos, que tenían puntos de recalada en el territorio uruguayo, hayan tenido que irse. En el campo uno hoy no ve pájaros porque no tienen dónde ir estacionarse un, e un eucalipto no permite estar instalar ni un solo nido porque están tan juntos que no hay como entrar adentro del monte. El único animal que vive en el monte de eucaliptus es el murciélago. Y el murciélago es portador de rabia y quien recibe la rabia de los murciélagos son los caballos que los murciélagos succionan las arterias de los tobillos de los caballos y mueren de rabia, por eso hay tanta mortandad de caballo en Uruguay por rabia, eso tampoco se informa, eso tampoco se divulga, son las consecuencias de haber interruptido un proceso biológico que tiene cientos de miles de kilómetros cuadrados y que el hombre metió una planta que es enemiga del ecosistema mm. sí. ¿Y, y eso se revertiría digamos, eh, talando Talando eucaliptus y plantando monte nativo. Y repoblando monte nativo. Volviendo al monte nativo. Lo comentábamos fuera de micrófonos, capaz que algún oyente lo vio ayer en la televisión, en alguno de los informativos centrales. Eh, una, si no me equivoco, técnica forestal. La mujer que hablaba, yo veía lo que estaba escrito, nada más no podía escuchar. Pero sí eh, decía, la, la frase clave, era que forestar con eucaliptus le saca presión al monte nativo, o sea, como que estamos cuidando al monte nativo. Es una hipocresía sí. es de un cinismo, de un cinismo, porque cuando plantan eh, por ejemplo, de corrido 3, mil hectáreas, que es una superficie importante, sí. dejan el montecito en la cañada que queda entre medio. Claro. Y ahí no podrá expandirse la relación más o menos de monte nativo, del monte nativo en dentro en las orillas, porque dentro de los montes de eucaliptos no crece absolutamente nada. Nada. nada, nada. No hay luz para empezar. Claro. Los eucaliptos han plantado a 80 centímetros de distancia unos del otro. Ni las loras pueden edificar. Claro. Que era claro. el hábitat. Bueno, el monte nativo es una centésima parte de lo que va quedando respecto al monte de eucaliptos. Bueno, hay una invitación que la decimos, porque sabemos que mucha gente se interesa, la, de todas partes vienen, la experiencia de Fray Ventos nos convoca, los que vivieron y viven la experiencia botniaense UPM1, nos convocan a mostrarnos y contarnos la realidad. Diez años después, ¿qué nos queda después de las promesas? Esto es el domingo próximo, a las 10 de la mañana, Playa Ubisi, Ruta Vladimir Roslick y Wilson Ferreira en Fray Ventos, Fogón y Actividades Callejeras, invitan los vecinos de Fraiventos, y nos agregan que uruguayos y argentinos se reúnen este próximo domingo para protestar junto a los perjudicados por UPM1 y convocan los vecinos de Fraiventos. Por supuesto que esta información la vamos a ampliar eh, lo más rápido posible. Eh, y dice otro oyente, eh, nos están dejando sin agua... Muchos están discutiendo si un solo Uruguay está bien o no en manifestarse. Saludos a Mació, lamentable adoctrinamiento del Frente Amplio, dice este oyente, que eh, aparentemente es de Colonia. Eh, además, en estos momentos donde tantos hacen eh, énfasis con razón de las pérdidas que está teniendo la humanidad con la quema del Amazonas, claro, ¿no? claro. que se preocupan tanto de la pérdida de especies, y de la, tanto a nivel este de flora como de fauna, por estas quemas, que en algunos casos hasta se tiene la certeza de que son intencionales, pero hay mucho menos eh, énfasis en lo que son los cambios de, de, del monte nativo al monte claro. de Eucaliptus. Lo que pasa es que hay en el Estado uruguayo y este gobierno en particular, el que mi mensaje tiene emine, eminente contenido político, uh -huh. es que abandonaron abandonaron porque instituciones existen, existe la dirección forestal es un lugar de coima. Existe la Dirección de Recursos Naturales. Existe la, eh, la Oficina de Medio Ambiente, que es un mamarracho creado. La, la, la Dinama sí. fue creada para validar los contratos que violaban la naturaleza. Es una institución eh, prostituta. ...de la institucionalidad uruguaya... ...porque la crearon para poner el sello de goma... ...eso lo hablamos muchas veces... ...con algún agente del Poder Judicial... ...porque es la que te valida... ...todas las contravenciones... ...a la legislación... ...y a la naturaleza en sí mismo... ...es decir, el centro de corrupción... ...es la Dirección Nacional de Medio Ambiente... ...porque es la que hace el trabajo sucio... ...de convalidar... ...no tengo el menor respeto por ello... ...y cuando se fundó la Dinama... ...el director de entonces viajábamos, caminábamos por la playa de Colonia, por, por una defensa de unos médanos, y me decía, yo no le veo ningún futuro a esta institución. Él, todo el primer dicho. director, todo dicho. en la administración La Calle. Entonces, hay un estado de connivencia institucional gubernamental, y hay un estado de indiferencia, en la ciudad de Montevideo, entre los montevideanos, que es la mayor concentración de población del Uruguay, porque está en otras cosas y eso no les interesa, por falta de una información, porque cuando uno lee, mira los informativos de la televisión, a mí se me cae la cara de vergüenza, son 25 minutos de hecho de sangre donde le explican con un estado mórbido, de morbosidad absoluta, ¿Cómo la mataron? ¿Cómo la degollaron? ¿Cómo sí. la ataron? ¿Cómo la colgaron? Y repiten al día anterior, hay un periodista de uno de los canales más importantes que debería tener una sesión psiquiátrica todos los días para sacarle el morbo que tiene en sus decirle. Todo el mundo lo conoce, le dicen, no, no. Hacemos la pausa, luego seguimos ya con el, lo que es la campaña electoral ¿te Ahora parece? pasamos al tema central que era sí. la campaña electoral Al que pidió que opinara sobre el la tecnología 5G, le decimos que lo incorporamos para otro programa Lo incorporamos para otro y yo le, le adelanto sí. la tecnología 5G fue la, es la cuarta revolución industrial que empezó con el vapor cuando se desaparecieron los barcos de, sí. de vela Y es imparable. los y Las innovaciones tecnológicas en la evolución de la humanidad son imparables, como fueron todas hasta ahora. No es distinto. Esta es la quinta revolución industrial que está en la puerta de la historia. Tenemos que ir a lo electoral ahora. Pasamos este mensaje y vamos directo a lo electoral. Quería felicitar a Guillermo por su valentía, por mostrarnos el drama que estamos viviendo y el que nos espera peor para el futuro. Porque no solamente nos están tomando del pelo y nos están saqueando, sino que nos están pasando con una aplanadora a nuestro territorio y a sus habitantes. Pero quería preguntarle a Guillermo qué debemos hacer nosotros para parar esto para no permitirles que sigan destruyéndonos nuestro territorio, nuestros ríos y a nosotros mismos. ¿Qué hacer, cómo hacer para parar la voracidad lucrativa de esta oligarquía asquerosa que nos está gobernando? Un fuerte abrazo para Guillermo, de parte de Ana, de la Cruz de Carrasco. Muy bien, ¿eh? Sí, muy bien bueno, entrando en lo electoral le, le, le doy la respuesta ¿Cómo no Ana, militar militar juntar las fuerzas la unidad popular tiene su programa tiene su tribuna y tiene su código ético ahí hay tribuna hay que salir a pelearla y no protestar en silencio juntarnos para potenciarnos mm. y decir la verdad que rompe los ojos Bien, para pasar a, la, a lo electoral que es un poco la, la razón de estas columnas Y que nos dio la entrada ya y que, claro, Ana que... nos dio la entrada sí. preguntando qué hay que hacer Bueno, eh, yo iba a analizar uh -huh. algunas, algunos orígenes eh, por iba a empezar a analizar algunas candidaturas tenía un tema previo, pero capaz que lo dejamos para último minuto en la audición porque me parece que eh vale la pena tratarlo también, que es el cambio de paradigma ideológico de las Naciones Unidas para América Latina. Oficialmente, las Naciones Unidas tienen lo que se llama paradigmas sí. ideológicos para cada continente. Y este, este sábado pasado, en Montevideo, hubo una reunión de la Cepal y oficialmente la secretaria ejecutiva de la Cepal, eh, Alicia Bárcena, comunica que la Cepal ha cambiado el pan, el paradigma. ¿Qué quiere decir paradigma ideológico? El esquema básico, el modelo de verdad al cual apuntamos. El paradigma hasta entonces hasta ahora fue el desarrollo económico y social. Y de ahí, desde la época de Prebysh, e iglesias, allá por los años 1960, se, el paradigma ideológico de la CEPAL para los países, la receta, el porvenir, era el desarrollo económico y social. Ahora se comunica oficialmente que ese paradigma, como modelo de aspiración, no es el, el, el que motiva, el leitmotiv, de la acción de las Naciones Unidas en América Latina y se cambia por el desarrollo sustentable, que es un cambio muy importante porque si una actividad no es sustentable no debe llevarse a la práctica. Y el ejemplo más patético de que no es sustentable es la forestación con igualitos. Es decir, ahora las Naciones Unidas se ponen con la timidez que caracteriza a las Naciones Unidas, un promedio de ciento y tantos países, sí. se pone de acuerdo en la región que lo que hay que defender es la sustentabilidad ambiental, que el agua, la tierra, el suelo, el clima, la fauna, la flora, se sostengan y no desaparezcan por acción del hombre. Y eso me parece importante en términos generales porque el discurso de Naciones Unidas, repito, tan tibio, tan medoreado, tan conciliador, se cambia. Y los que están por los eucaliptos se quedan sin apoyo, porque simplemente lo que hay que decir es, para militar en este tema tenemos que estudiar, hablar y hablar con la gente en todo lugar que se pueda, en un velorio, en un casamiento, en un cumpleaños, en la calle, en el bar, en la peluquería... Si no es esa militancia cotidiana de convicción, si no está el time a instalarlo, instalarlo, instalarlo y desplazar a otras idioteses como el pase de un jugador de fútbol uruguayo en la liga italiana. Simplemente así, los energúmenos que ocupan los espacios televisivos gastando horas y horas de comentarios antes, durante y después de los partidos de fútbol o que gastan horas y horas y horas en saber si a la mujer la mataron ahorcada, puñaleada que se dejen de embromar, se vayan a su casa, envenenen a su familia y no envenenen al pueblo, que los medios informativos, sobre todo la televisión, de gran alcance, se pongan un poco más serio y abran espacios informativos, de verdad informativo no telenovelas tipo morcilla, que son hechas con sangre. Estamos en esa realidad tan cruda, tan brutal, pero si no la decimos con la misma brutalidad, no salimos de ella. Claro. Y pasa, eh, Mació, en esto de, del qué hacer, y además poner estos temas en la campaña, ¿no? en la claro. campaña electoral. Pasa, acá tenemos nosotros pruebas muchas veces, de que hay un compañero que piensa así y otro que piensa igual, viven a pocas cuadras de distancia y no se conocen. Y no se conocen. Claro, juntarse, buscarse, eso da mucho más fuerza, ¿no? Claro, Te respalda claro. mucho más juntarse con otros compañeros que piensan igual. La, la elección no es lo que nos presentan por la televisión. Hoy iba a tratar a hablar de un candidato que es bastante cómico, que es eh, de uno de los primeros que se largó independientemente, que dice que sigue la escuela de Giuliani para sí. evitar la delincuencia sí. todo el mundo lo conoce sí. ¿no? todos bueno. saben quién es yo cuento mi experiencia personal en la época de, su, de Giuliani. Giuliani es un alcalde, fue alcalde de la ciudad de Nueva York, allá por las épocas de los años 70, finales de los 70 y los 80. En esa época, por razones de trabajo, yo viajaba a Nueva York cuatro, tres o cuatro veces por año. Y estaba una semana trabajando en Naciones Unidas y me venía. O sea que vivía Nueva York y conocía Nueva York. Seguro. Entonces... Debajo de la lamparita del, de la veladora del dormitorio en el hotel, había 10 advertencias de cómo tenía que comportarse un ciudadano por el riesgo que corría de ser asaltado. Ya cuando entrabas al hotel y leías eso, estabas muerto de miedo. Claro. No hacer esto, no hacer esto. Eran todas cosas de no hacer. Sí. No hablar, no usar ropa ostentosa. No salir de no noche. No salir de noche. No, no. Después de la puesta de sol, nada. No hay portales tales calles y estaba el planito marcado por dónde no andar. Entonces apareció este personaje, Juliana, que es el que inspira a este candidato del sí. Partido por la Gente. Sí. A eliminar la... la la delincuencia callejera en Nueva York. Porque vos ibas caminando y había un tipo en una esquina, otro en otro y otro en la otra, y de repente estaban arriba tuyo te robaban lo que tenían. Así. estaba lleno de patrulleros, pero a veces el patrullero llegaba tarde. A mí, en una ocasión, lo digo personalmente, me rescató un patrullero porque me venían persiguiendo tres tipos. Dos de un lado y otro del otro. Y yo estaba con un julepe negro. Claro. Bueno, y la política de Giuliani ¿sabe cuál eran mm. que saturaron las calles de patrulleros agarraban a los chorros y en el momento de agarrarlo les quebraban los dedos en el forcejeo de la detención les quebraban los dedos de la mano y que lo convertían en un aleillado quedaba con los dedos quebrados ese sujeto no servía para más nada esa es la política que quiera aplicar este candidato realmente me parece que hay que trasladar el escenario de Nueva York con mis decenas de millones de habitantes Estados Unidos, un país de violencia extrema en todo sentido, antes y ahora, sí. y a trasladarlo a Montevideo, entonces es poco serio que este señor se llene la boca de que va a hacer con el asesoramiento de Giuliani porque Giuliani lo recibió en Nueva York con su staff ya Giuliani está retirado de la política pero él fue a inspirarse Y va a aplicar eso en Montevideo. Es la, ese es el método que le enseñó Giuliani. Repito, Giuliani fue el alcalde de la ciudad de Nueva York en los años 70 y 80. Entonces me parece engañar a la gente de buena fe, porque va a combatir la delincuencia en Montevideo con este mamarracho. Yo creo que es respeto a la ciudadanía. Sí. Y la ciudadanía, la ciudadanía, la montevideana en particular... Tiene que ser avispada, despertada. Porque le están vendiendo chatarra. Le están pescando... en La publicidad de los candidatos en Montevideo es pescado podrido. No se puede comer. ahora Es, es como vos decís, eh, protestar en, en silencio o entre cuatro paredes no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Hay que unirse, hay que hablar. Llevar la campaña a, la can... a otro lado, sacarla de la sacarla televisión. Sacarla de la casa, sacarla de la televisión. Porque la televisión de Uruguay es idiotizante si uno está 5 horas estuvo bebiendo idioteces envasada sí. en gran en, en grandes dosis y si se repite todos los días y todos los días realmente yo que vivo en Colonia tengo dos dimensiones las dos a cuál peor la de Argentina y la de Uruguay pero bueno pero sé distinguir sí, una sí. de la otra entonces este la gente la, el uruguayo de Montevideo tiene que liberarse de la idiotización colectiva a la que nos somete uh. la televisión de red abierta tenemos que hacer la pausa venimos con unos minutos más con el demógrafo Guillermo Mació bueno y a los oyentes les prometemos que vamos a escuchar todos los audios que mandaron eh, porque están preguntando y están opinando pero son muchos y lo dejamos sin tiempo a Mació ahora, vamos con Mació yo quería decir una cosa Yo dije en la audición pasada que el riesgo que corre el Uruguay hoy por primera vez en su historia política, repito, por primera vez en su historia política, es que Uruguay cae en manos del poder corporativo. El poder corporativo es un movimiento que ya triunfó en Chile con el presidente Piñera, que triunfó con Macri, que triunfó con... Eh, Bolsonaro en Brasil que triunfó con trampa en los Estados Unidos ¿qué quiere decir el poder corporativo? los grandes empresarios los hipermillonarios por el solo hecho de manejar grandes empresas y tener mucho dinero deciden ahora tomar el poder político tomar la gestión política que era antes de los ciudadanos por eso era un poder ciudadano uh -huh que viene desde la Revolución Francesa del Derecho Civil del Ciudadano y que ahora entra en el ocaso porque está siendo reemplazado por los hipermillonarios como los que andan acá haciendo ostentación sí. de su dinero, sí. que no necesitan coimear porque ellos tienen plata suficiente, sacan y suben candidatos como se les da la gana, se inscriben en cualquier partido nacional y figuran en las primeras listas no tengo que dar los nombres pero ocurre en el partido colorado y en el partido nacional y, y, y queda como únicos candidatos de estilo tradicional la calle po y la unidad popular, sí. parece mentira de todo el espectro de candidatos que hay, esos dos son los únicos porque todos los demás vienen de la corriente corporativa la co ¿Nos quedamos sin luz? o fue? No, sí, fue La corriente acá. corporativa es acceden, llegan al poder político los empresarios muy exitosos que tienen mucha plata y por ese solo hecho, vean la, la gravedad del asunto, por el, el el solo hecho de ser millonarios se autoproclaman, nadie los proclama a ellos, en incorruptibles. Como si ellos en sus negocios no hubieran cometido sí. actos de corrupción. Sí. Y como son incorruptibles, tienen, es la mejor credencial que tienen. No necesitan plata para gobernar, no no van a robar porque ya la tienen, más bien van a gastar más plata de ellos. Y ese es el único mérito. El hombre de Estado, el hombre que se va a beneficiar, que se va a preocupar del bienestar, de la salud, de la educación, de, la, de trabajo para todos de la casa para todo, de la seguridad para todo, del esparcimiento, las vacaciones para todos. Eso no están los programas. Ellos ustedes escuchen la propaganda de estos traficantes de poder. Son eso traficantes de poder. Para sí, para su negocio. Su negocio se extiende de la empresa de las inversiones financieras a comprar el poder político el poder político beneficiará. Eso no es nuevo. Uh -huh. Hubo acá algunos atijos en otros momentos. Sí. En la administración La Calle, en la primera presidencia de La Calle, uno de los que más colaboró con La Calle para que fuera presidente fue la empresa Teima Argentina, uh -huh. una empresa gigantesca que puso 300.000 dólares para la campaña de La Calle Padre. Cuando ganó La Calle, asumió la presidencia, se abrió la licitación para la reforma del Pereira Rosel. Alguna gente se acuerda. Una gigantesca reforma que construyó los pabellones nuevos. ¿Sabe quién ganó la licitación? Mm. Teima. Es claro. Era la recompensa al aporte de una cantidad significativa para la campaña electoral. Entonces, te doy una y me das otra. Ese es el Estado corporativo. La, en la política como negocio, como poder. Y tenemos el ejemplo de Macri, a la vuelta. Mire cómo está la Argentina, se sí. cae a pedazos. El de Bolsonaro, un neofascista que no le importa que se incendie la Amazonía porque mejor se va a alambrar y se va a cultivar con soja y maíz transgénico uh -huh. para exportar. El, el gobierno de Piñera en Chile, que cae una desigualdad como nunca antes se conoció. Y el gobierno de Trump, por si fuera poco. Son todos... Todos neoliberales de corporativo, el poder corporativo. Sí. Trump no gastó un peso de la campaña, pone plata de su bolsillo, tiene la cadena más importante inmobiliaria de los Estados Unidos, tiene los palacios Trump desparramados por todo el mundo, casas para multimillonarios. Y entonces esa gente compra el poder y acá en la escala uruguaya estos candidatilios que han aparecido son de muy buena pinta, muy bien entrajados, muy bien hablados, se inventaron a sí mismos, no los eligió nadie, no emanaron del pueblo, no es un producto ciudadano, no tienen contacto con la ciudadanía, se combaten en salvadores de la patria. Una verdadera estafa, candidatos civiles auténticos, hay uno o dos, nosotros entre ellos. Y entonces tenemos que reaccionar contra eso, porque son embaucadores, dicen dulces palabras, hacen propaganda con canciones muy atractivas, se reúnen acá y allá, son muy simpáticos, pero son empresarios que quieren lo que les falta. ¿Qué le falta a un empresario? El poder político. Dame el poder político porque los otros ya los tengo. Y no y, le importa qué partido sea. Exacto. No le importa el nombre. Pueden cambiarlo partido y les sirve igual. ¿Y con qué fortaleza se combate esa nueva lógica? Con la conciencia política. Con la conciencia de las ideas. Con la militancia de los ciudadanos. Con el diálogo. Si los canales de televisión están cerrados para la ciudadanía, para los partidos pequeños como es la Unidad Popular... Nosotros tenemos que ir puerta a puerta, casa a casa, hablar con el vecino, el cuchillo, el diálogo en el ómnibus, tocar el tema, provocarlo con los taxis. Yo cuando me subo a un taxi, que es el transporte que usamos en montevideo para no perder tiempo, le pregunta ¿y cómo va, qué va a votar? Y ahí empiezo del diálogo y a veces termina bajándome porque se termina el viaje o a veces termina dándonos la mano. Simplemente eso. Hay que dialogar, hay que dialogar, hay que dialogar. En todas la todo todo ciudadano tiene que construir su propia tribuna en el boliche, en el barrio, en la casa, en el sindicato, en la fábrica, donde sea. Porque nos jugamos una partida muy fuerte para la historia presente y para el futuro del Uruguay. Y si no lo hacemos, estamos fritos. Ya estamos colonizados con la tierra, ¿qué más creemos? Estamos colonizados con la pesca, ¿qué más queremos? Está lesionada la soberanía territorial. Se cargan aviones en el aeropuerto Carrasco, viste paciencia con cocaína. Somos un país, antes nos burlábamos de los países bananeros. Nosotros somos menos ahora como qué país bananero por lo que nos represen... lo que representamos en América Latina. Sí. Somos el apéndice de Macri, de Piñera, de Trump, eso somos tenemos que reaccionar y hablar del artiguismo como principio vigente hoy y de nuestra ideología si no, nos pasan por arriba y después, como dice el, el lema ayudar al cuartito sí, sí, claro, claro. tenemos que ir terminando sí. eh, de todos los mensajes que nos quedaron por leerle o uno para el cierre hola Mació usted dice la verdad la gente se va a la frontera acá ya no hay trabajo Mació es un personaje hermoso, diría un profesor del campo. Ya no hay campo nativo. Montevideo está mal y mal alimentada. Mació, ¿qué opinan? El, lo del Amazonas fue un complot. Mació, gracias por estar en la 36. Grande Mació, fui cu cuida coche. Ahora estoy vagando sin oportunidades. Desde bueno, la frontera. me conmueve mucho el mensaje. Sí, Y lo que puedo decir es gracias Ale, un saludo grande para Ale. Gracias Macio por haber venido bueno. y por tu postura